Buenos días compañeros y compañeras. Eh, me consta que la policía autonómica está requisando los boletos de la OID. Por favor, aquellos compañeros que tengáis información de que por vuestra zona se está ejecutando dicha acción, me gustaría que me lo pusierais en conocimiento. Muchas gracias. Un abrazo y vamos, vamos para adelante.